At last in 1998 show The situation tragedy Grand Alpha slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery There's a girl who goes good for not sharp is desperate for her father's is love and leaves the hand beneath the glove. Is what she needs to hold, but she down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 The curfew you grow is the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strolled by your screen. There's films chills and children, girls, girls, sing songs and surprises, there's something here for everyone. Reserve your season, today, There's mischiefs and malarquies, but no quiz or you don't. siente, siente, gente, siente para aquí Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿qué tal de estos? A ver, me déjame ¿eh? bajar aquí un poquito en la música de fondo ¿eh? eh, Para poder presentar este programa esta noche Esta noche que parece ser, según me dice aquí eh, La mi chatera más reciente ¿eh? eh, Maríe, que es que un furrula la cuca Que me esperan al archivo punto archivo.org pues bueno, me, nada, en archive.org estaremos sin duda alguna ya me parece a mí que ya era mucha suerte de que furrolara todos los jueves de, ¿eh? de noche la, la emisión en digital de la cuca ¿eh? te has visto que está esta, esta noche por fin ¿eh? se dio la circunstancia que extrañamente hasta ahora estaba, ¿eh? estaba evitando ¿eh? que ya era que tuviera que ir a la, la página de todas maneras eh, el programa va a hacerse igual de eh. todas maneras, tengo un no día te que llegue a la página esta noche eh. vais a poder sentir no sé si a través del www.radioquca.org pero seguro que a través del 107.3 de la frecuencia modulada vais a poder sentir al anedónico miserable eh. vais a poder sentir a anedonia Vais poder sentir este inclasificable programa que todos subes a las 10 de la noche aunque hoy se ya les 10 y 20 hablar ¿Mm? y fuera con, ¿eh? con el sagrato de los años que estaba que se si archivando una biblioteca que se si fácil stories y claro pues, ¿eh? en radio y pasos en el tiempo no pasa nada no importa ¿eh? no le importa esto queda queda grabado esto queda grabado Bueno, quedará grabado si no salta el archivo org y se estropia, que puede pasar, todo puede pasar. Lo que no va a pasar, ¿eh? lo que no va a pasar seguro y que como yo pues, decía, hay unos cuantos ¿eh? semanas, meses ya, ¿eh? que me enteré de la de la triste verdad. Yo no antes pensaba que los programas de radio, ¿eh? que salían al espacio, que le son de sorcienes, ¿eh? que atravesaban el. el cosmos saliendo a la atmósfera del planeta viajaban a través de los espacios infinitos que dentro de, decía yo, dentro de muchos millones de años a lo mejor una inteligencia ¿eh? extraterrestre ¿eh? pues en Tenedonia ¿eh? yo, tenía esa ilusión cuando veía que no había nadie sintiendo anedonia en directo, tal pues veía yo que, eh, que existía esa posibilidad. Bueno, pues ahora ya hay meses que sé que no existe porque vinieron a joderme la ilusión eh, unos que sabían mucho de estas cosas y dijeron: No, si le son de, es, de radio reboten una ionosfera, cajo en la puta. Y yo, yo estoy diciendo, mentira, porque eh, yo sé que eh, en contas en la novela contas esa de Calzagan cuenten que la primera emisión terrestre que salió del espacio que fue el, el, el FIRE inaugurando los Juegos Olímpicos de, de Múnich. Y dicen, sí, pero eso ye nada más si lo faes a propósito, aposta. Si no reboten la ionosfera y no salen para ningún lado. Cajo la puto. no me parece muy lio. Y ya pues os he contado frustraciones, ¿sí? cuanto vos también? Que no sé si vos os acordáis, los que teáis de, de sentir anedonia, pues a lo mejor sí. Desde que yo una vez un programa la paradoja esa de si fuera en antes el huevo la pita, que yo decía que no hubiera paradoja ninguna, ¿eh? porque la, la mutación en todo caso producías en el En el, en el huevo, ¿eh? y entonces, eso, bueno, pues siempre fuera el primero el huevo que la pita. ¿eh? Claro, decían, no, pues tuvo que haber una pita que pusiera el huevo, pero no puso el huevo una especie anterior, ¿eh? y la mutación produce eso en el huevo, y, y entonces, bueno, pues ya fue a partir de ese momento cuando se transmitió, y ayer una especie diferente. Bueno, pues ayer y falle con una bióloga que me ha dicho que eso es un yeasina que puede también. perfectamente mutar el, el, el organismo padre, las células sexuales y, y transmitir eso a, a, la, a la cría, al huevo pero bueno, todavía no sé hasta qué punto igual estoy pensándolo ahora, habría mucho que... ¿eh? todavía habría mucho que hablar sobre si por el hecho de, de mutar las células sexuales de un individuo, deja de ser una especie para pa convertirse en otra especie Mira, ah, pues la próxima vez que vea yo a la bióloga esta voy a comentar el tema Que todo esto digo os lo más que nada porque esta noche, pese a que ya os digo yo siempre que, eh, que no traigo el programa preparado eh, Hay muchas veces que sí que traigo un, un tema, un tema para hablar, para hablar de él Y bueno, pues hoy sí que vengo con unas unas ideas de un, de un tema, ¿eh? que no sé si hablaré de él o si me iré de él y hablaré de otra cosa diferente, pero yo por lo menos mmm, creo que voy a. ¿eh? Cuido, parezme, que voy a. Que voy a entamar por ahí. ¿eh? A ver si. A ver si lleve verdad o no lleve verdad. Bueno, vosotros sabéis, ¿eh? que Radio Cuca, Radio Cucaracha, la Radio Libre pues bueno, tiene. ¿Eh? Tiene muchos, muchos spin-off ¿eh? Muchas secuelas O por lo menos de alguna ¿eh? Eh, Bueno, pues sí, nosotros Fundamentalmente somos una, una Emisora de radio Pero hay otras, ahora mismo Dos subentidades Que no son una emisora de radio eh, Que no furrulen como una emisora De radio, pero que son parte Y surgieron a raíz de, de esta emisora de radio Que son, por un lado, la, la biblioteca ¿Eh? Una biblioteca pequeña pero pero increíblemente rica, ¿eh? plagada de títulos que no son fáciles de encontrar, lo mejor en otro sitio. ¿eh? Y nosotros sí, tenemos los tenemos aquí. Eh, quitado, por eso empecé tarde hoy, porque estaba con el Zagaratu de los años que estaba ordenando libros y, ¿eh? y estaba echarrando con él y fuese la, la pinza. Eh, yo recomiendo porque además no hay una, no hay una, una institución cerrada la biblioteca eh, podéis venir, bueno quien quiera puede venir a, a consultarla y a llevar libros prestados, que por supuesto no tienen plazo eh, aquí, bueno pues igual es una de las eh, características de una radio libre que, ya que no entendemos que haya ningún motivo para desconfiar de las personas ¿no? así que, oye, pues nada eh, si uno quiere llevar un libro para el hielo, pues lo lleva y lo oye, y si necesita 15 días necesita 15 días, pero si necesita 3 meses, necesita 3 meses y a nosotros danos eh, exactamente igual ¿no? otro, otro, otro spin-off ¿Eh? Otro, otra secuela de, de, de Radio Cuca y el nuevo grupo de montaña, ¿eh? grupo de montaña de la, de la radio, el nomado grupo de montaña Ramón Mercader. Llegó ¿eh? eh, un grupo de montaña muy asina, muy ¿eh? sui generis, que se dice, cuando se quiere quedar fino, si no se dice, yo que sé, pues particular o raro, si quieres, incluso raro, Porque bueno, uno ya partiendo del nombre Que el nombre está muy bien explicado ¿eh? Si no fuera que ahora bueno, el servidor está, está jodiendo a los vivos Podéis tranquilamente ir a la página web del grupo de montaña Ramón Mercader ¿eh? Que está ya en la página web de la radio Y veríais ahí el, el por qué, la historia del, del nombre Por qué nos, porque nos llamamos de, de esa manera ¿eh? porque nos llamamos así ¿no? eh, Y luego aparte la cosa más guapa que tiene Y que le salí de salís del grupo de montaña Ramón Mercader. Eh, seguramente, bueno, pues pese a que nos gusta ¿eh? el poder tarna naturaleza, el poder bueno, pues percorrer montañas, eh, viesques, cruzar ríos y demás, ¿eh? soy una cosa y una cosa muy prestosa, pues no sé hasta qué punto eh, realmente hacemos eso. ¿Mm? Por ejemplo, eh, En una salida del grupo de montaña Ramón Mercader No esperes ver un animal Uno que no se llamamos nosotros ¿eh? No esperes ver un animal No esperes casi ver un Un, un pájaro ¿eh? Porque eh, armamos tal espolín, ¿eh? Pel monte, pel apiesca Que bueno yo si soy Un animal cualquiera, no un humano Pues bueno salgo corriendo ¿eh? Porque ya siento A la gente llegar Un Un media hora en antes de que estemos allí ya tan, si te nos poníamos todo el rato falando, ¿eh? Eh, falando de esto de lo otro eh, riendo de aquello debatiendo ¿eh? y bueno pues este este domingo pasado ¿eh? pues una vez más hicimos eso eh, hicimos una salida de, de montaña la que el valor añadido lo que tenemos nosotros y que a lo mejor otros grupos no tienen ¿eh? y la, la increíble calidad de los debates que pueden surgir. Increíble calidad, o otros dirán increíble estupidez, ¿eh? porque puede llegar a ser debates bueno, pues, o muy, muy profundos o muy insustanciales. ¿eh? Yo que sé, insustanciales. Refiero me, por ejemplo, a. a Mira, nunca debatimos eso, pero podíamos debatir el cuerpo mente como en el Renacimiento, me parece que era, cuando debatían a ver cuántos Ángeles eh, cabían en el en el, en, el, en el, la bolina de un alfiler. Eh. Bueno, pues oye <ríe> y un discutino que seguramente puede llegar a ser eh, muy interesante. Bueno, más que nada porque bueno, pueden surgir un montón de argumentos aunque sean medianamente ficticios pero no dejan de hablar eh, de, de una cosa que que, que no existe que no pasa y que bueno en fin nosotros no sé yo si alguna vez llegamos también así si, así si, eh, si nivel pero bueno pues sí que muchas veces falamos de bueno de cosas de, de política de, de temas sociales de, de alguna vez incluso falamos de De, de música, muchas cosas, muchas cosas muy, muy interesantes. Y, y este fin de semana ¿eh? estuvo bien, hicimos una ruta del sur-occidente Astur, ¿eh? salimos de, de Tuña, llegamos a, a Chamas de Mourou, atravesamos unos cuantos viesques, vimos una mina a cielo abierto, una hermosa mina a cielo abierto, ¿eh? bueno, vivimos muchas cosas. Y bueno, pues buena parte de, del, del camino, ¿eh? Eh, dedicamos la eh, el, mi amigo el, el pistolero maniego y yo a debatir acerca de una cuestión, pero que conste que fue él ¿eh? el, el primero que pinchó, ¿eh? el primero que pinchó. Pues la cuestión ya que estábamos atravesando una viesca, ¿eh? una viesca llena de, de árboles, ¿eh? Yo que sé, que no sé ni qué árboles podían ser, pues había castaños, había carvallos, ¿eh? había hablanos también. ¿eh? Y hubo un momento que, dicho él, ¿eh? eso típico que dice ese, ese dicho de para reflexionar, los, los budistas y tal, me parece que son los que tal, que dicen: Y si cayera, dicho él, dice: Si cayera un árbol de estos y no hubiera nadie para. ¿Eh? para escucharlo fadría ruido o no lo fadría y bueno pues yo entrar al trapo rápidamente me gusta mucho entrar al trapo yo los discutinios ¿eh? pasos de bien con los discutinos que no puedes imaginarlo bueno pues yo enseguida dice y digo bueno a ver eso es una falsa paradoja eso yo no llevo ninguna paradoja ¿eh? porque la mi opinión ¿eh? un árbol que cae por supuesto que va a producir eh, vibraciones en el, en el en el aire, en este caso en el medio en el que se encuentra el objeto en este caso el aire, bueno pues el, el movimiento ese brujo va a producir una serie de vibraciones, pero claro, si no hubiera nadie para pa sentirlo, eh, entonces entiendo yo que si no hay ningún eh, organismo que tenga un sentido receptor ¿eh? que y a transformar esas vibraciones del aire y transformarlas en sonido pues lógicamente eh, no suena porque el sonido no lleva una característica propia de, del oxeto del objeto que cae del árbol el sonido no lleva una característica del árbol el sonido lleva una característica del del organismo, ponla en el organismo, ponla en el sujeto. En realidad las palabras correctas, yo creo que serían que, que hay una característica del, del sujeto. ¿eh? Tiene que haber un sujeto para transformar esa vibración del aire, el ¿eh? sonido. Lleva una situación similar a la que bueno pues eh, ocurre con el color. ¿no? Ahí estamos a lo mayor, más más avezados. porque ya nos lo dijeron en el colegio, en la escuela, tal que los colores en realidad no existen, los objetos no tienen color, los objetos lo que hacen, objetos de cualquier objeto del universo, es reflejar parte de la luz que llega y en función de la longitud de onda de esa luz que refleja, de esa porción de luz que en una sorbe que refleja pues bueno, pues de un color o de otro, y es decir nosotros eh, o bueno, en general cualquier organismo que te ha dotado del sentido de, de percepción de la, de la visión, de la luz bueno, pues interpretamos como un color pero llega una interpretación ¿no? y es decir el objeto en sí, no tiene color Vale, el maniago respondíame que bueno pues que que yo estaba totalmente equivocado y que bueno pues que según lo que intuitivo lo que cualquier persona entenderé por intuitivo el árbol produce eh, ruido, produce sonido independientemente de que exista en un sujeto para escucharlo el lo de esta manera decía bueno pues el argumentable eh, según el esquema de la de la comunicación ¿eh? decía el sonido, el ruido eh, y un mensaje. ¿eh? Entonces es, existe un emisor que sería el árbol, ¿eh? existe eh, un mensaje ¿eh? que sería bueno pues esa vibración del aire que él identifica con el con el ruido. Yo bueno pues decía decía y sigo diciendo que no y que el hecho de que exista o no exista un receptor Bueno, pues y lo de menos, ¿eh? El mensaje también, no hay nadie para recibirlo. Bueno, bueno, pues yo, eh, claro, mmm, aparte de la excepción de que digo yo que el, que el, la, el ruido o el sonido y una característica que pone el sujeto, ¿eh? la interpretación del sujeto y que si no, no tiene, tiene ningún sentido, no existe, ¿eh? Eh, bueno también incluso la teoría esa de, de la comunicación pues podía también rebatirla en cierto en cierta medida porque claro yo no tengo muy claro él dice que sí supongo que estoy en un debate filosófico que tiene que tiene mala mala solución ¿Mm? pero bueno eh, yo no tengo claro que exista una comunicación eh, no habiendo receptor ¿Mm? Yo creo que era la comunicación, para que sea, para que podamos considerar la comunicación, tiene que tener esos, esos tres elementos, tres o, o más, o cuatro incluso, si hablamos también del, del medio de transmisión. ¿eh? Tiene que haber eh, un emisor, tiene que haber eh, un mensaje, ese mensaje se transmitiría a través de un medio, y tiene que haber un receptor, eh, si no, no tengo yo claro que, que puede considerarse que hay... ...que hay un proceso comunicativo... ¿Eh? ...yo os pues digo... Ye, ye, a lo mejor mera filosofía... ¿eh? ...habría que hablar con gente más experta... ...en el tema de la comunicación... ...y ver lo que decían... ...ya sabéis que en la neudonia... no voy a dar eh, datos precisos... ¿eh? ...para eso busqué esos en otro sitio... ...y aquí como mucho reflexiones... ...y ni siquiera reflexiones que puedan valer... ...al común de los mortales... ...sino que reflexiones que me valgan a mí... ¿eh? Todo esto a ver qué pensáis que yo lo digo porque me interesa. ¿eh? contaros a vosotros la mi opinión. No me no. ¿eh? Joder, la mi opinión tengo la yo. ¿eh? No me hace falta que la tengáis, que la tengáis los demás. Eh, yo digo estas cosas porque llevo desde domingo comiéndome el tarro con el tema. ¿eh? Y bueno pues aprovecho pongo aquí falo y, y bueno pues pongo lo un, un po, tengo un poquillo más claro eh, para mí mismo. ¿Eh? Sí, sí, no, no pensáis que, que tiene otra finalidad esto que estoy haciendo más que tener las cosas claras para mí mismo. Entonces, bueno, pues yo bueno, estuvimos discutiendo bastante tiempo sobre el tema, y, y yo seguía en esme Sobre este tema del, del proceso comunicativo, si existe o no existe en ausencia de receptor. La verdad que mmm, no discutimos en ese momento porque yo esta conclusión inda no llegara, ¿eh? Llega ahora, llega ahora. Ya veis que, que eh, discutimos mucho, pero eh, todavía después de que marchamos queda da, eh, da más, da para comer el tarro más. Bueno, da para comérmelo yo, ¿eh? Tengo que preguntar al al maniego si, si él también siguió comiéndose eh, el tarro todo lo que to es el pana. ¿Eh? igual igual no ni pasa como a mí y él es capaz de pensar en otras cosas pero yo oye rúcome ¿eh? se juega dando y vueltas el caso es que eh, yo bueno yo estaba convencido también de que bueno que él estaba confundiendo los eh, los, los términos los, y los conceptos incluso estaba eh, más que los términos los conceptos eh, yo creo que yo creía eh, que él estaba confundiendo de lo que era el concepto de sonido, de ruido, que ya os digo, que para mí es necesariamente una interpretación eh, subjetual eh, eh, subjetual que no, o sea, subsexual, subjetiva, pero, pero bueno, eh, a reglas, eh, eh, mientras que eh, él estaba entendiendo, ya va llamando sonido a la a la mera vibración que se produce en el aire que es el, por supuesto que bueno estamos todos perfectamente de acuerdo en que se produce independientemente de que, de que la perciba eh, de alguna manera o, o no eh, yo como estaba convencido de eso digo, bueno, verás, voy a llegar a casa eh, y voy a mirar ahí en, en enciclopedias a, a través de internet definiciones para que veas que son cosas cosas extremas ya ya te les enviaré pero curiosamente ¿eh? llegué metí me, metí me en el ordenador tecleé a ver definición de ruido definición de sonido y efectivamente efectivamente las definiciones que daban eran precisamente esas ¿m? Vibración del aire, no sé qué, que puede ser percibido tal, pero sí es verdad que ponían el, el, el énfasis, ¿eh? lo que era el, el cuerpo de la definición, eh, en la vibración del aire, en el fenómeno ondulatorio. ¿eh? Yo digo, no, pues eh, yo cuido que no está bien, ¿eh? sigo cuidando, la misma exactamente igual lo que, eh, lo que opine de esos esos que fan las, las enciclopedias. pienso que ahí hay, hay un, un problema bueno pues con la intuitividad ¿eh? explícame lo que lo que quiero decir cuando falo de de intuitividad eh, lógicamente bueno pues lo intuitivo como decía como decía también en antes al alentamos del programa eh, ante la bueno pues ante la cita de esta paradoja y decir bueno pues por supuesto que produce ruido ¿eh? porque no lo va a producir El, el aire el aire está está vibrando igual eh? el fenómeno ondulatorio produce bueno pues hay, hay ruido claro que hay ruido como no me velo ¿Eh? bueno es eh, intuitivo ¿eh? pero no tengo yo muy claro que sería que sería lo correcto ¿eh? ya os expliqué que bueno pues que yo considero necesario eh, introducir ahí el concepto del sujeto del organismo ¿eh? del organismo animal en este caso no tengo yo claro que, les, que los vegetales puedan percibir sonidos igual estoy confundido y resulta que, que sí pueden ¿eh? Eh, pero bueno, por el momento hasta lo que se sabe ahora mismo los vegetales no tienen la capacidad no tienen órganos para percibir el, el sonido seguramente sí para percibir la, la vibración porque bueno, eh, órganos para percibir el bueno pues un movimiento mecánico ¿eh? la vibración de, del medio del aire en este caso no deja de ser un fenómeno mecánico y ¿eh? eh, de la misma manera que podemos percibir si si nos dan un estacazo podemos percibir también si sopla el viento y ¿eh? eh, podemos percibir también si vibra el aire independientemente de que lo de que lo sintamos o no de hecho mira una, una cosa que yo en ese momento no fui quien nada pone como ejemplo lo que yo pensaba y era bueno pues y si hay un sordo qué ¿Eh? ¿Eh? fizo ruido o no hizo ruido claro ahí seguramente la paradoja bueno pues se acentúa en el sentido de que podríamos decir bueno pues eh, el sordo no percibe no percibe ningún tipo de sonido un sordo total pero sí que puede percibir la, la vibración de hecho bueno pues eh, hay personas sordas que ellos gusta ir a la discoteca y repase al bafle ¿eh? Para sentir la vibración del del bafle. sí, ¿eh? sí, sí, eso y es verdad, no oye ninguna ninguna exageración ni ninguna tontada, eso eso fue lo y claro que diríamos, ¿está ¿Eh, percibiendo sonidos esa esa persona sorda? No, no está percibiendo sonido no tiene la capacidad, el, el órgano que eh, el órgano, los sistemas eh, nerviosos ¿Eh? puede ser cualquiera de esas dos cosas que trabajen la precisión del sonido, una transformación, de esas ondes electromagnéticas, electromagnéticas, no, en este caso, ondas casi ondes más bien físicas. Bueno, aquí necesitaremos un físico para pa ponernos claro esto, de, de explicarnos bien los, los conceptos, pero bueno. Que vamos a ...en aunque el sordo tiene un sistema táctil, ¿eh? Que es perfectamente capaz de percibir la vibración. ¿eh? Pero, por embargo, tiene un sistema eh, de percepción de los sonidos auditivo, ¿eh? de transformación de esa vibración del sonido, eh, transformación en, en sonido, en lo que nosotros llamamos sonido, pero que no fue por lo que sea, ¿eh? no fue está estropeado. En ese caso, ¿qué? ¿de qué hablamos entonces? ¿De, ¿De sonido igual...? Eh, lo que pasa es que él no puede percibirlo pero coño, si percibe, percibe otra cosa entonces es otra cosa que percibe y es sonido, no coño, pero ya es sordo no percibe sonido no sé, es ¿eh? <risa> una cuestión complicada vuelvo a repetir yo creo que no ya es complicada que ya es muy fácil eh, de entender ¿eh? de entender de esta manera que yo, que yo bueno, que yo la entiendo ¿eh? Eh, yo contándome con que la gente llegue a A, a entender cómo yo lo entiendo, aunque ellos opinen de una manera, de una manera diferente, los demás opinen de una manera diferente. Eh, el el contrainsemplo y el que pues decía Alentamo, que no se me olvida, el del color. ¿eh? Eh, yo creo que, que todos, incluso mismo una escuela, ¿eh? escuela, en una escuela en ciencias naturales, ahora hay conocimiento del medio. ¿eh? Ahora lo que en los mismos tiempos, en mi generación, ya era en ciencias naturales, ahora llámelo conocimiento de médico. yo una mezcla entre ciencias naturales, ciencias sociales. Y yo al la primera vez que, que me vino la afiliao, me dice, tengo un examen de cono. No, de cono, madre de Dios, ¿de qué tendré examen este? De isometría, supongo. Porque, y no, no, ya era de conocimiento, lo que es que los niños llaman lo cono. ¿eh? Tengo, tengo un examen de cono. Y como otra cosa en mis tiempos el, el recreo y era el recreo, pero después con una reforma eh, educativa de estas que hay tantas en este país, porque hay, cada pocos años hay una, eh, llamóse segmento docio, eh, y entonces es, los niños, que son ellos muy espabilados y enseguida ponen nombres, eh, no tardaron mucho en llamarlo segmento. Toca eh, ¡Tocas segmentus! No, ¡El timbre de segmentus! ¡Tal! Y, ¡Divina segmento ¿eh? Bueno, pues eso, la asignatura esta llama cono, no Se llama conocimiento del medio, llama Econo. Bueno, ¿qué coño, En mis tiempos también ciencias naturales se llamaba Senatu. ¿eh? Y, y ciencias sociales ya era Soci. ¿no? O sea que tampoco. ¿eh? Sencillamente lo que pasa es que somos todos bastante vagos. Y buscamos, buscamos economizar. A lo mejor precisamente por buscar economizar eh, tampoco tiene mucho sentido eh, poner separar lo que es el ruido de lo que es la, la vibración de, del medio, la vibración física de, de, un, de un medio. Pero bueno, yo como soy nada de, eh, de pesado, ya os digo, incluso en, eso, en la escuela, en ciencias naturales o en, en el cono actual, eh, Pues seguramente que te expliquen muchas veces y seguro que, a ver, yo ahora lo digo y aunque vosotros seáis también de la opinión de que la paradoja bueno, pues que nun un tal, precisamente, eh, en eso estamos de acuerdo, ¿eh? que, que la paradoja nun un tal. ¿eh? Uno porque decía que sí, por supuesto que, ¿eh? que es unío y yo porque digo que no, que por supuesto que no lo hay. ¿eh? Pero bueno, la, en que la paradocia nun un la estamos eh, estamos perfectamente de acuerdo. Y eso pues que decía que incluso la gente que pueda pensar que si hay ruido o que no hay ruido, seguramente con el tema de del color, de la percepción de la luz, pues tiene más claro que la percepción de la luz que hay de algo que no existe que ponemos nosotros, o sea que no existe, perdón, que el color, eh, y es algo que no existe en sí mismo como, como de algo esencial, y es algo que ponemos los, los animales, que percibimos, que percibimos que tenemos Mm, eh, órganos para pa, pa la función de percibir una determinada longitud eh, de onda en forma de, de luz. Eh, de ahí vos cuenta, por ejemplo, que ni siquiera todos los animales eh, percibimos las mismas longitudes de onda como como luz. Eh. Nosotros percibimos unes, otros animales perciben más, otros animales perciben menos. Eh. Mismamente dentro de los seres humanos, pues una persona que tenga un daltonismo ¿eh? percibe menos eh, colores, digamos, interpreta menos colores que el resto, porque lo que para nosotros son eh, los nuestros eh, sistemas capaces de percibir la luz, pues una franja de colores interpreta como, como colorado y otra interpreta como verde. La persona que tiene si daltonismo absoluto, pues interpreta toda la franja entera como un mismo color, un mismo color que nosotros no sabemos, si es rojo y verde, y <risa> es uno que, que es el, el, el, el encarnado verde, ¿eh? un verde encarnado, y ¿eh? es el que, el que perciben ellos. Y bueno, pues lo dicho, hay muchos animales que tienen capacidad para percibir lo que nosotros llamamos eh, ultravioleta. ¿Eh? que son eh, aquellas longitudes de onda que están pero enriba ¿m? de lo que nosotros interpretamos como luz violeta, ¿eh? que ya la longitud de onda más, más eh, corta, ye. onda corta, y el azul, onda el larga. Ahora, bueno, bueno, igual, joder, una onda, un extremo, ¿eh? en el otro extremo tal colorado. que también hay organismos que son quienes a percibir los, los rayos infracolorados ¿eh? y es decir eh, una parte de yoshi de onda una frecuencia que nosotros ya no interpretamos como color pero que otros organismos sí interpreten como como color ¿Mm? bueno pues eh, yo cuido que el otro y lo mismo ¿eh? Por ejemplo y es verdad a ver otra otra cuestión estaría eh, haciendo ruido eh, un bueno pues no sé un fenómeno cualquiera que pudiera producirse eh, y que bueno pues generara una vibración que nosotros que los nuestros eh, órganos perceptivos no fuesen capaces de detectar pero los de otro organismo sí ¿Mm? y entonces eh, diríamos produce ruido aunque no un tea presente el organismo que ya es capaz de detectar esa vibración del aire eh? o produce ruido una masita. Eh? por ejemplo si estamos nosotros y se produce un ruido que, qué sé yo qué animal tiene muy buen oído qué sé yo los gatos me parece que tienen muy buen oído bueno pues qué eh? si hay si, si llega quien a percibir los gato, pero nosotros no que hubo un ruido, o no hubo un río ¿eh? o mismamente eh, si nosotros no vemos un pimiento de noche podemos decir aquí no hay ninguna luz non veo un pimiento pero un gato que te haya hallado a lo mejor puede perfectamente ¿eh? mira eso podéis verlo ahora con les con les camarines estés, eh, digitales si son, bueno, no sé si tienen que ver la potencia, porque esto una que no llena ninguna maravilla y eso pasa que si llena de noche cerrada y yo no veo un pimiento ¿eh? quien dice un pimiento dice un tomate, una zanahoria, quiere decir que no veo nada ¿eh? eso significa no ver un pimiento, no ver, no ver nada porque yo como no veo, no veo un pejo, ¿eh? no ves un pejo ni ves un heavy, tampoco a ver, ¿eh? si no ves, no ves ¿Eh? No llega a que, que el pijo destaque más ni menos que el heavy. ¿eh? Si hay el yud, veslo. Y si no lo hay, no lo ves. Si hay luz veslo porque hay unas determinadas ondas electromagnéticas que están rebotando ¿eh? en, en, en la estructura física de ese piejo o de ese heavy. ¿eh? Y los dos órganos receptivos ¿eh? a esa longitud si de onda electromagnética. percibenlo, envíenlo a, a, un, a un sistema neural, ¿eh? a nuestro cerebro, que interpreta esas señales en forma de luz, les transforma en luz. ¿eh? Bueno, pues eso, que da igual que sea un pejo con heavy. Pero bueno, al mismo tiempo, si estamos nosotros y no vemos un heavy, ¿eh? ni un punky, ni un nada, no vemos nada, ¿eh? ni un pimiento, ni un tomate. ...no vemos nada porque no hay luz... No, ...o no una luz abonda... ...pero por embargo... cuelléis esa camarina... ...sacáis un... ...ponéis la... ...el valor de exposición al máximo... ¿eh? ...para que cuella toda la luz que pueda ser... ...sacáis una semella... <coughs> ...y curiosamente pues sacala... ...eh... <coughs> ...hombre... ...siempre no... ...si hay ausencia totalmente... ...de... ...de luz... ¿eh? ...pues entonces no la saca... ...pero bueno pues puede haber un nivel residual de luz... ¿eh? ...que eso pues que los nuestros huellos... No ...son quien ya a percibir, a recibir... Eh, ...pero la gente de la, de la camaruca pues sí... ¿eh? ...y entonces sacáis la semilla y decís... ...coño mira todo lo que había ahí... ¿eh? ...nosotros en sin, en sin velo... ¿eh? ...a mí eso tiene pasado de alguna vez... ...de sacar semillas en la oscuridad... pa bueno, pues pa pa pa medio orientarme, ¿sí? Ya sé que llei muy muy friki, pero yo una manera de poder orientar na na oscuridad. Ya os digo, no sé qué pensaréis vosotros, ¿eh? Pero yo pienso que bueno, pues qué tal paradoxa, nun lle tal y que nun lle tal precisamente porque bueno, pues porque la la la el árbol que cae en el bosque sin nun ai nadie pa sentirlo Pues entonces, no produce ningún río, produce una vibración en el aire, ¿eh? Sí, así nada así de, de fácil, ¿eh? Venga, hoy ponemos un cantar, lo que pasa es que diga, iba... Joder, vaya, precisamente el cantar que yo quería poner, pues no lo, no lo traje, Joder, a ver, déjenme ver. Este de los violators, este de, de, de, de la arteja Nick... Este de Bob Marley, uno de, uno de, ¿cómo se llaman esto? Eh, espera, igual a ver si lo puse aquí. Pero eso un dinero porque yo estoy casi convencido de que me acordara. No, pues no me acordé de letralo, pues yo una pena. Bueno, anda, pues no pasa nada. Pongo, pongo este que es muy guapo también. A ver si vos presta. <música> No te viera, porque tuve que marcharme. Todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu sol iba a volver, pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Las cadenas. Yo sigo esperando y al cielo rezando Y siempre me sentí dichosa de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 Sigue sintiendo... Amazonia. Sigue sintiendo... ...RADIO CUCA Sigue sintiendo Radio Cucaracha La radio... ...del queso... ...de un kilo A través de la... ...www.radiocuca.org Que esta semana parece que está callea punto 107.3 de la frecuencia modulada para poder sentir anedonia para poder sentir al anedónico miserable presentador, productor, realizador y todo lo que se te ocurra de este programa. que ya sabes si tú quieres venir a la radio radio cuca ¿eh? y date exactamente igual que lo sienta la gente bueno igual no te da igual que lo sienta la gente pero bueno pues venir igual a radio cuca ¿eh? a hacer un programa con nosotros ¿Mm? no hay todavía hombre puedes hacer el, el programa tranquilamente Y pues venir a hablar de cosas tan insustanciales como eh, como les paradosis estes de es que de que falla yo. Ya os digo, yo estoy a ver, tengo un, un serio problema con el con el discutinio. ¿eh? Yo no sé hasta qué punto soy un buen discutidor o, o no. En el sentido de que bueno, pues que a un año por lo menos, ¿eh? tal como funciona la, la sociedad actual, ¿eh? lo que todos conocemos. Eh, yo creo que tengo una característica que es precisamente muy adaptativa que ya es la de que a mí gusta me discutir porque me gusta aprender eh, a través de a través del discutir eh, entonces es claro eh, pues como lo que me gusta obtener eh, el fin que busco a través de discutir y el aprender pues entonces supongo que no tengo eh, no tengo inconveniente eh, En, en reconocer bueno pues que le mis ideas, les mis teorías, eh, en ven acertadas y que otros bueno pues sí que sí que eh, pues que me convencieron y sí que reconozco que son superiores a la mía ¿eh? Eso, bueno, pues no lleva una característica muy adaptativa hoy en día. Hoy en día lo normal es que la gente se aferre ¿eh? a, la, a lo que ellos piensan y venga, tira para adelante. ¿Eh? Eh, se aferran a lo que ellos piensan o, o si no, te suelten eso de, bueno, cada uno tiene la su opinión. entonces es quedaste como diciendo, bueno, vale, sí, cada uno tiene la su opinión y que que son todos iguales, que ver entonces lo mismo. ¿eh? Eh, mira, por ejemplo... Eh, este sábado el, perdón, este domingo la ruta había un de algún momento que, que acusaronme ¿eh? no me acusaron me acusaron una palabra diferente, simplemente me definieron yo digo acusar porque una cosa que yo no soporto ¿eh? que llegué de, me acusaron de relativista ¿eh? precisamente por, por no defender por atacar ese punto de vista que defendía el, el maniego que yo creo que ya era hasta ese punto podemos considerarlo eh, positivista, determinista, monista incluso. ¿eh? Solamente hay un, una forma de, de sustancia, estoy metiendo en un chardín, a ver cómo salgo de aquí. Bueno, que solamente hay una forma de, de sustancia y que yo todo lo mismo, no, no hay eh, fenómenos eh, plurales, digamos. A ver, un monismo grosero, por ejemplo, sería identificar eso De la vibración del aire Identificarlo con el sonido Como si fuera lo mismo ¿eh? Eh, un, un pluralismo materialista eh, Consistiría en Bueno, en entender Que dentro de los fenómenos Que se producen en el mundo eh, Puede haberlos de muchos tipos ¿eh? Puede haber fenómenos Puramente, a lo mejor Como los llamamos, puramente mecánicos ¿eh? Pero también puede haber Fenómenos, pues Por ejemplo, subjet subjetuales que necesiten un sujeto para para producirse esos fenómenos y que nunca son el mismo fenómeno y es decir el origen puede ser el mismo pero no es el mismo fenómeno la luz el color un es el mismo fenómeno el color que que el fenómeno ondulatorio de los fotones tan relacionados pero no es exactamente lo mismo Claro, uno podría decir, como me acusaron a mí el otro día, que el fecho del atacar eh, ese, ese determinismo, ese mecanicismo, ese positivismo, bueno, pues que puede llevar a un argumento eh, tan relativo que podría llegar al solipsismo. ¿eh? Salís la palabra, la palabra solipsista. ¿Sabéis lo que lleva un solipsista? ¿Eh? O lo que lleva el argumento solipsista, el solipsismo. y es aquel que bueno pues que lleva el el, el empirismo al extremo, ¿eh? hasta tal extremo que dice a ver, si, si entendemos que la realidad y es diferente para cada uno y que depende de la interpretación Al final resultará que ya es absolutamente imposible la comunicación entre dos individuos porque cada uno vive dentro de su propio universo de interpretaciones. Una cosa así, más o menos. No se me dirá, eh. yo creo que no me entendí ni yo, pero bueno, el que ya sepa un poquín lo que ya es el holisismo estará una de dos o diciendo, ah, bueno, bastante bien explicado, o estará echándoles mares en la cabeza y diciendo, madre de Dios, ¿pero qué dice este rapaz? Bueno... va eso que más o menos me entendéis que el solicismo viene a ser que estoy yo solo que cada conciencia está sola consigo misma porque es absolutamente imposible la comunicación claro y algo totalmente intuitivo ¿eh? porque sabemos que nos comunicamos con, con, con otras personas habitualmente ¿eh? con otros individuos con otros organismos no el, el solicismo es un, un un llevar al extremo eh, los argumentos de, del empirismo Y claro, que los mismos empiristas que de cuenta, pescancíanse de que, bueno, pues que, que llevando el, el argumento al extremo, caí en el, el solicismo. Con lo que eh, el argumento mmm, tenía algún fallo por ahí. Eh, el fallo, pues yo creo que, este, el, el que el que más o menos llegó al. ¿Eh? A, a, a sincretizar, el, eh, a superar, mejor dicho, me gusta el término superar, que llevo muy de la dialéctica, que ya sabéis que me gusta mucho, eso de la tesis, la antítesis, la síntesis. Y él eh, sí que propuso que, bueno, que sí, que efectivamente cada uno ¿eh? construía ¿eh? Eh, la su propia percepción del mundo, pero siempre ¿eh? partiendo de unas reglas. Es decir, a ver. Eh, nosotros podemos, sí, vale, de acuerdo Todos eh, más o menos eh, subjetivamente ¿m? Según los nuestros órganos receptivos Y según la interpretación perceptiva Pues vamos construyendo el mundo ¿m? Pero claro, no cualquier mundo ¿eh? Si este árbol y más alto que el Yao Por mucho que interpretemos Este árbol va a seguir siendo más alto que el hallado ¿eh? Es decir, ahí no hay, no hay interpretación que valga. Podremos interpretar muchas otras cosas, pero eso no es interpretable. ¿Mm? Eh, si, si esto suena más alto que esto otro, pues mira, esto suena más alto que esto otro. x no hay nada. Otra cosa allí. que por un defecto o una diferencia en los sistemas de percepción de, del sonido, pues resulta que tengamos más sensibilidad a unos determinadas longitudes de onda que a otras. ¿eh? Pero vamos a suponer la misma longitud de onda de sonido. ¿eh? Pues si hay una más alta, pues lleva más alta y ahí no hay, no hay nada que hacer. Es decir, a ver, digamos. que yo por supuesto que defiendo la construcción de la realidad por parte de cada individuo, ¿eh? por parte de cada organismo, cada organismo va construyendo la, la realidad. Ya he de constructivismo más más veces, pero bueno, a mí la verdad hay una una idea que me que me presentaron ahí muchos años y que bueno pues que me caló muy bien en mí porque yo creo que te explica muy bien Me explica muy bien muchos muchos fenómenos del mundo, más que nada pues porque eso supera. ¿eh? Cuando digo supera, eh, y digo que es capaz de explicar los argumentos mecanicistas, y capaz de explicar los argumentos relativistas y es capaz de explicar más cosas todavía. ¿eh? Yo cuido que es una, una superación, una, una síntesis de, de ambas cosas. Es eh, capaz de explicar el argumento mecanicista de Yeto a Y también es capaz de, de explicar el argumento relativista de, pero es diferente para cada uno, ¿eh? porque la síntesis era de sí, es diferente para cada uno, y es verdad, y ¿eh? es, es un fenómeno diferente, cada uno lo interpreta ¿sí? a la su manera, pero también es verdad, tampoco no es mentira, ¿eh? que lo interpreta en función de lo que está ahí. ¿eh? No voy a interpretar lo que no está, interpreta lo que sí que está. interpreta lo que está ahí a la a la su manera cuando el niño por ejemplo claro ye diferente ver que percibir que percibir la luz ya lo conté más veces pero bueno a un niño cuando nace ye quien a percibir la luz porque los órganos receptivos sus perfectamente funcionan perfectamente el sistema de transmisión del nervio óptico funciona perfectamente el quiasma óptico cerebral también ¿eh? entonces bueno pues el es perfectamente capaz de percibir la luz y, y los sistemas interpretenla en forma de colores y demás pero indesina no ve no ve si entendemos este ver como más allá ¿eh? de esa mera recepción de los estímulos eh, consideramos este ver como una interpretación ¿sí? una interpretación de lo que está afuera pero no deja de ser una interpretación ¿sí? nosotros abrimos los huellos, vemos las cosas que están frente a nosotros y solo por el fecho de Vélez ya sabemos, esto es más cerca y aquello está, está más allá, está más allá ¿eh? pero ¿por qué? ¿eh? ¿qué hay que nos lo diga? y vosotros decís, coño, o anedónico, joder, pues ya nos va, tú ves esas cosas y ves lo que está más cerca o está más llueñe. Y yo os digo, no, eso hay que aprender. Tú simplemente, nosotros cualquiera, abrimos los huellos y lo que vemos son una serie de manchas de color, ¿eh? una serie de manchas de color que nosotros, ¿eh? a raíz de usar y de ensayar el sistema de percepción visual, ¿eh? aprendemos a interpretar, como cerca, como el yoñe... ¿eh? Eh, bueno, si tenéis la oportunidad de conocer a una persona que nació ciega ¿eh? y que recuperó la vista, existe, eh, existe esa posibilidad porque, bueno, pues puede haber personas ciegas por algún tipo de trastorno nervioso que pueda ser perfectamente mm, corregible a través de cirugía, y demás y que llega un momento en que recuperen la vista. ¿eh? Esa persona es eh, perfectamente capaz de percibir el, el color, la luz. ¿eh? Y es perfectamente capaz de, de percibir esas llositudes de, de onda por los que están preparados nuestros cuellos. Pero tiene que aprender a ver. ¿eh? Tiene que estar como una persona que le enseñe a ver. Um, bueno, vale, y un, es un fenómeno que se da poco, el, de, el, el del ciego del nacimiento. que llega a ver, que consigue ver, pero una cosa relativamente habitual y el, el sordo de nacimiento que de repente pues puede oír, ¿eh? pero claro, ¿qué pensáis? Que de repente que coye y que, la venga, pues por ejemplo, yo qué sé, eso de los implantes cocleares, ¿eh? que bueno, que hay mucha polémica porque hay quien piensa que... que no deben, que si deben, bueno igual y una posibilidad que está ahí y que si acaso otro día con siete que sepan más que yo del tema, o, pues pues falamos. Pero bueno, el implante coclear básicamente y eh, conseguir que una persona que no oye no absolutamente nada eh, De repente, y a través, bueno, de repente no, a través de una operación compleja que consiste en meter un imán en el cerebro y, y un aparatín que tienen que poner también y tal. Y bueno, pues de esa manera eh, tienen la capacidad de percepción de la vibración del aire eh, y tienen perfectamente la capacidad... para que esa vibración del aire eh, estimule en el, en el tímpano, en los y todo eso se transforma en una señal yétrica que vaya por el nervio auditivo y el cerebro la interprete perfectamente, ¿eh? como sonido. Pero bueno, eh, todos sabemos, bueno, todos sabemos, o cualquiera que tea un poquillín cerca de un. las personas sordas eh, que conoces el mundo o el mundo de los implantes nucleares, pues todos sabemos que cuando eh, cuando un niño un, un joven que allí cuando suelen poner ellos estas cosas eh, bueno pues de repente empieza a oír eh, oye pero no siente nada necesita a, a un profesional en este caso un logopeda que sea el, eh, el que el que el que enseñe ¿Eh? a interpretar esos sonidos brutos que recibe, ¿eh? a interpretarlos. ¿eh? Bueno, pues eso ya es más fácil de, ¿eh? de conocer este fenómeno. Eh, yo creo que esto va un poquillo en, en, la, en la dirección ¿eh? de bueno pues de dejar de claro el importante papel que tiene el sujeto, la interpretación. Lógicamente, tanto el, el, el ex sordo con el implante coclear como el ex ciego que, eh, que, que, que obtiene la capacidad de ver, pues oye, van a tener que aprender a interpretar y van a llegar a lo mejor, bueno, pues se si aprenden muy bien a interpretar. Pero claro, no van a poder interpretar eh, nada que un ahí. ¿Mm? en ese sentido no hierra relativista ¿eh? no hierra relativista porque la interpretación digamos que va a tener un margen ¿eh? eh, pero la base va a ser la misma y decir a ver esto es un poquitín como lo de la como lo de la genética ¿eh? en genética eh, yo qué sé pues la, la altura por ejemplo manos eh, chenes la altura que puede llegar a agarrar un bueno pues un niño un paisano sí manos chenes y entonces es porque llegué. que la, bueno pues que toda la población de la generación de los años que creció en los años 30 y en general como media más baja que los osfios ¿eh? bueno pues porque na, efectivamente sí pues a lo mejor la, la altura ¿eh? como característica física se hereda en, en los genes pero lo que se le da lle un un marsio un arco, no no un número preciso no se le da este iba a medir metro setenta cinco no se le da lo mejor un arco, que dice viene a este en caso de de enfrentarse a un ambiente adverso de alimentarse mal de de pasar frío de que tal pues va a quedar en el metro sesenta ¿Eh? Ahora, en caso de enfrentarse a un ambiente óptimo, de estar bien alimentado, de coger pocas enfermedades y tal, pues bueno, va a llegar al metro setenta y cinco. ¿eh? Y bueno, pues entre esos 15 centímetros de arco, en función del ambiente, ¿eh? y como va, como va a desenrollarse. ¿eh? Eh, yo soy mi amigo siempre de intentar conchugar. Yo no soy ni geneticista ni ambientalista, porque creo que no tiene sentido. ¿eh? Muchas veces, a lo mejor, tirome al ambientalismo, pues sencillamente como reacción, como reacción a, a unos tiempos actuales en los que, bueno, pues la norma y el, y el geneticismo. ¿eh? Eh, ahora mismo está de moda, ¿eh? está socialmente de moda, y en la idea una de las ideas sociales predominantes, es que todo está en los genes. ¿Eh? a lo mejor no hay mentira hasta cierto punto que te todos los genes porque al fin y al cabo, oye, pues los genes eh, llevan, digamos les, les recetes eh, para construir los aminoácidos que son, bueno, pues al fin y al cabo los, los ladrillos de, del organismo, ¿eh? lo que ocurre es que, lo que os digo eh, nunca determinado ¿eh? y, ya, siempre estoy atacando al determinismo nunca determinado el número o sea tú, ¿eh? Está como mucho eh, estipulado el, el, marching, ¿eh? el marching Y es como <coughs> cuando dicen, a ver, esta enfermedad, el cáncer, el cáncer y hereditario o no y hereditario. Pues habrá los que te digan, sí, sí, claro que y hereditario. Y habrá los que te digan, no, no, y ambiental, depende del ambiente en el que teas. Bueno, pues seguramente eh, los dos tienen razón en el sentido de que, bueno, pues el, el, el cáncer y hereditario en función. de que uno puede dar una determinada predisposición ¿Mm? yo a lo mejor heredo una, una alta predisposición a enfermar de cáncer en el sistema respiratorio y si todo es sometido a un ambiente nocivo eh, fumo eh, vivo en una ciudad llena de contaminación y demás pues yo a lo mejor desarrollaré ese cáncer mientras que otro que eh, le da una predisponibilidad muy baja Pues en un ambiente exactamente idéntico y también fumando y demás, no lo desarrolla. Eso lleva mucha gente a decirlo de, bah, da exactamente igual lo que hagas. Al final, pues pasate o no pasate. Mira, este, no fumó una vida y morrió de, de cáncer de pulmón. Hombre, eh, yo diría vos que no hay tan así. Eh? Eh, diría vos que siempre hay más por Y un tema estadístico, una cuestión estadística. Siempre hay. A ver... Yo creo que cualquiera puede entender perfectamente que hay más probabilidades de agarrar un cáncer de pulmón si fumes que si no fumes, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que también hay una predisposición que puede hacer que una persona que no fume agarre un cáncer de pulmón, ¿eh? por otros estímulos cancerígenos que entren y puede pasar que una persona no tenga prácticamente ninguna predisposición y entonces bueno pues resista por el motivo que sea ¿eh? esa esa exposición a, a, a la nicotina pero estoy absolutamente seguro de que si ninguno de los dos fumase ...les probabilidades de cualquiera de los dos pasarían claro qué ocurre que a lo mejor el el, el que tiene una alta predisposición ¿eh? Si no fuma sigue teniendo, qué sé yo, pues un 30% de posibilidades de agarrar cáncer, ¿eh? Y el otro, lo mayor aunque fume, ¿eh? Tiene incluso menos posibilidades de agarrar ese, ese cáncer porque no tiene esa predisposición. Pero siempre están conjugándose les, los dos factores. Por un lado, la predisposición, ¿eh? La herencia, ¿m? la genética y por otro lado, la el ambiente, ¿eh? Los cancerígenos son los que se someta a cada uno de ellos. ¿Entendéis lo que quiero decir? no? Que, que no soy relativista en absoluto, pero sin embargo, pues oye, también eh, eh, entiendo y creo que la manera en la que yo lo entiendo, pues llevo buena para de explicar el por qué una persona que no se somete. Que no se somete. A estímulos cancerígenos en este caso, pues puede agarrar cáncer y otra que si se somete, pues no, no un no relativo, no un que pueda tocarte, como dicen. ¿eh? Si te toca, te tocó, no hay nada que hacer. No, hombre, sí hay que hacer. Ya sabéis que, bueno, pues que yo pongo siempre mucho, eh, mucha importancia en la capacidad del individuo, ¿eh? en las posibilidades del individuo. Y es verdad que bueno pues que a lo mejor a veces me paso pero también al igual me paso precisamente porque pienso ¿eh? que y es mejor pensar como si efectivamente el individuo fuese capaz de todo que no pensar como si no fuese capaz porque si pensamos como si no fuese capaz ni nos molestamos en buscar el, el cambio. Eh, creo que comentamos esto un día eh, que estuvo aquí precisamente también el maníago conmigo que hicimos un, un muy interesante programa tocante a, a, la, educación, ¿eh? a la educación y en ese si hablamos de eso que se llama tradicionalmente el efecto pigmalión ¿eh? mm, que eh, si el profesor considera que un guaje incapaz Y, y, bueno, pues piensa que no hay forma de que cambie, pues si alguna vez cuadra que, que el rapaz cambie y estudia más o lo que sea, pues se atribuirá a cualquier otra cosa. A que copió, a que fue casualidad, a que tal, pero nunca le atribuirá a que el niño hagamos la capacidad. Eh, en cualquier otro aspecto pasa lo mismo. Eh, yo prefiero pensar eh, que cualquier otra persona Eh, puede modificar el su comportamiento, ¿eh? porque entonces poner el esfuerzo necesario para intentar que modifique el su comportamiento. Si yo pienso que Y es inmutable, ¿eh? que ya de nacimiento, que Y sí, y que no puede cambiar, pues entonces ya ni me molesto. Y entonces, si ni me molesto, pues puede ocurrir. ¿eh? que pudiera cambiarse, pero que yo nunca no cambié precisamente porque no me molesté, entonces ya se me confirma además la idea de ves, ves, no cambia, no cambia, claro, no te esforzaste ni siquiera en, en intentar que cambiare ¿eh? esto, bueno, a mí ya que yo soy muy, <coughs> muy involucrado en el mundo de la, de la discapacidad ¿eh? y como veo que hay muchas de las ideas preconcebidas Pues sobre lo que las personas pueden o no dejen de poder hacer, pues bueno, ¿m? no tienen mucho fundamento. Resulta que al final las personas pueden hacer lo que ¿eh? lo que deseen hacer y, y para lo que se ellos ponen los medios de poder llegar a hacerlo. ¿eh? A ver, a ver, eh, lógicamente eh, un ciego nunca llegará a ver, ¿eh? por mucho que se esfuerce y mucha voluntad que ponga. ¿eh? Ya os digo, eh, el, el, el, el, el constructivismo este y la síntesis entre lo que ya es relativo de, ¿eh? de decir no, no, si pum, si se esfuerza mucho y verá, ¿eh? y el que dice no, no, por mucho que se esfuerce no, no hay nada que hacer, bueno, pues ni lleva a lo uno ni lleva a lo otro. Sí va a haber muchas cosas que pueda hacer, ¿eh? no va a poder nunca superar un ese a priori de que es ciego, ¿eh? Eso no hay manera, no hay interpretación, que eh, no hay esfuerzo voluntarioso que lo cambie. Pero bueno, pues sí que posiblemente puede llegar a, ¿eh? a hacer muchas cosas. A hacer muchas cosas. Lleva mm, bastante, bueno, pues yo una cosa habitual entre la gente que se dedica a este tema, y que escribe y que reflexiona acerca de ello, el ver cómo mm, hay muchas personas que seguramente en el pasado eh, no llegaron a, a, a desarrollar más capacidades sencillamente porque su entorno estaba convencido de que no podía desarrollar más capacidades y precisamente por ese motivo no se molestaron en facilitar la en ellos la, la estimulación necesaria para que eh, pa que gamare más mm. hoy en día hay personas diagnosticadas de bueno pues de discapacidad intelectual que bueno pues que oye poder puede ir a lo mejor yo que sé pues vale sí no llegan a, a estudiar la a sacar la licenciatura en ciencias físicas ¿eh? bueno pues sí posiblemente no puedan llegar a sacar la licenciatura en ciencias físicas pero tampoco tienen por qué estar en, encerrados en casa ¿eh? A lo mejor no llegan a alcanzar la licencia de todas las ciencias físicas, pero si llegan a alcanzar perfectamente un ciclo formativo de qué sé yo, de lo que sea, ya, ¿eh? a lo mejor sí si llegan ahí. ¿Qué ocurre? Que antes, bueno, pues eh, en el momento del de, de diagnóstico, ¿eh? el diagnóstico ya determinaba que no había cambio posible, que ya estaba ahí, y que de ahí no salía, no cambiaba, ¿eh? y era el determinismo ese que contra el que yo tontos potrico pues estaba ahí y resulta que oye pues que la ambiente también tiene ¿m? también tiene so, la su so importancia que la voluntad ¿m? también tiene la, la su so importancia ¿eh? explícame verdad ¿A que sí eh. Sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso con kilo, la radio libre de la Ciudad Ubieu, ¿eh? y de todo el mundo también, si tienes posibilidad de acceder al www.radiocuca.org No siendo esta noche que no hay por lo visto, no funciona bien, oye, ¿qué vamos a hacer? Vuelvo a decir que siempre te quedará la 107.3 de la frecuencia modulada siempre que teas en determinadas partes de tu y alrededores de esta ciudad. Y hay un momento, por cierto, voy a hacer publicidad, <risa> voy a dejar de hacerla. Eh, hay un momento sonó eh, audio positivo de, de los intolerantes. Eh, los entollas que grabaron este tema si no mal recuerdo allá el de los 90 no sé exactamente yo creo que ya era el año 91 por ahí donde cuando lo, 91 92 eh, cuando salió aquel discazo, llamó la asignación de la asignación del odio eh, resulta que toleras bueno después se cortaron eh, a mediados de, de la década y vuelven a asuntarse y vuelven a tocar el día 27 novio en, ¿eh? en, en el local lata de zinc, ¿eh? de veintisiete 27, cinco paus porque cuesta la entrada, ya no sé vosotros, pero bueno yo la verdad que no tengo la oportunidad de ir muchas veces a, a ver conciertos de de grupos que me molan de estos que, ¿eh? que lo echan es todo y, y que sabes que vas a disfrutar como <ríe> como un discursivo allí cuando vayas. Mira, yo creo que desde hay de, de, de, de, de, de años, hay ¿eh? gente que está viendo a conciertos continuamente. Yo desde hay de años nada más recuerdo de, de ir a conciertos así nada de nada disfrutar de tal. de, de saber esto de grupos que de estos que echan esto a la discografía al cuerdo me dirá, por supuesto a ver a ilegales unas cuantas veces ilegales que ahora vuelven ¿eh? les perros tiran mucho amigos los perros tiran mucho hay ya no sé cuántos años que hicieron lo que iba a ser supuestamente eso caber un concierto ¿eh? que yo fui al que supuestamente dijera el cabero concierto no vio. para mi idea que van a volver a tocar en nube o sea que ya era también el que disco el anterior y sacaron otro o sea que obviamente van a van a volver también fui de alguna vez a ver a los berrones ¿eh? también me gustan mucho a mí los los berrones tuve la grandísima oportunidad y fue una grandísima oportunidad porque bueno les bandes que a mí me interesen normalmente o, o tan muertos o, ¿eh? o sea, se se Eh, en este caso, ¿eh? había de alguno muerto y otros apartados, pero uno de ellos decidió refundar con el mismo nombre, sentarse con gente mozo y tocar las mesmes canciones de antes. Trátase de Potato. ¿eh? Que vinieron que vinieron al aniversario celebrar el aniversario el 30 aniversario de radio cucaracha tuvimos ahí viéndolos y pasándolo yo por lo menos increíblemente bien ¿eh? tengo una cantidad de botes allí que no veas también disfruté muchísimo en el concierto que fui a ver a castañeda cantabria ¿tá? por ahí el, el podcast de, de la vez que fui ¿eh? A ver a desorden público. ¿eh? Un grupo venezolano de Skak que me encanta. Que también chano lo doy. Gusteme por la vida. Fui a verlos allí. Fui a verlos allí. Pues tome, pues tome no sé cuántísimo, ¿eh? Pues tome no sé cuántísimo Disfruté. Eh, ese día ni arnezón ni hostias. Pasé lo de maravilla. Como cuido que lo voy a pasar. Viendo a, a los intones. Hombre. A lo mejor no de la misma manera. Porque yo que sé. Es lo mismo potato que... Eh, que desorden público llevan desde Sky que bailes y eh, disfrutes hombre pues con el tipo de música de Intolerance eh, este hardcore bueno pues oye bailar bailar eh. ya no tengo nada más para meterme eh, para meterme en pogos porque si me meto al pogo a lo mejor resulta que eh, sufro algún tipo de lesión física y tampoco Núñez Núñez eh. pero bueno que voy voy pasarlo voy pasarlo muy bien seguramente A los que tenéis por aquí, por aquí cerca ¿eh? Y sobre todo a los que seríais de, de la misma generación Joder, y ya a intolerance Bueno, no fue falta que yo os lo digas. Juro que vais a ver intolerance Y bueno Pues el programa de esta noche si me tengo que llevar terminando eh, no fue un programa largo eh, todo lo contrario, fue un programa curto. pero bueno, oye, y así, además, oye que no tenía gente en el chat y ya sabéis que a mí la gente en el chat animando mucho eh, hoy no la tenía, encima empecé tarde bueno, de mi madre, junto todo un saludo muy grande igualmente para toda la gente que lo tuvo sintiendo a través del 107.3, la frecuencia modulada Seguramente habrá mucha gente que lo descargue a través del archivo.org, ¿eh? Que el podcast estará ahí en breve, muy en breve Y un saludo muy grande para pa toda esa gente, ¿vale? Y para toda la gente que lo sentan de ferio otro día Ya sabéis, eso que os dicen, ¿Eh? que dicen los 2.2? Que no joyan, ¿vale? Pues eso yo también lo que deseo yo Que no moscollan a ninguno de vosotros, ¿vale? Venga, ahí hey, subes que bien encontramos nosotros vez salió día pasado por arte de magia y vida propia y va cambiando según conven tener biografías en la enciclopedia que todo total para que no vue los hechos que nunca es bueno que la gente sepa que reyes y, y presidentes son y serán por siempre figura sin cuestionar de quienes hay que doblar el espinazo corta con a besar su mano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 Que siga el paso doble Y la juerga flamenca Directa con ellos ¡Viva las caenas! Rompe ya tu silencio Dale tú lo que te dio primero Un We're LAS break